Marcelo Mastrovich nos, nos escucha, nos atendió, porque vos en el arranque de este programa de día viernes hablabas de, de la consagración de Ferro Carrilo Este, él es el técnico. Eh, sí, señor. Que logró eh, ganarle ayer a Coag 61 a 54. Sí, señor. Y que logró la chance de jugar el torneo federal y que de a poco con este grupo de jugadores quiere llevar otra vez a, a Ferro a a la historia del básquet argentino, porque Ferro claro. es historia en el básquet argentino. Marcelo, ¿cómo te va? José Montesano, Fabián Pérez, Matías Traversa, te saludamos y te felicitamos. Bueno, José, buenos días, muchas gracias por la felicitación y bueno Sí, la verdad, muy, muy contento, muy contento de lo que pasó anoche. Bueno, porque el rival era duro. Eh, pero también eh, estaba esta posibilidad, digo, ¿no? Lo, lo que analizamos con Fabián en el arranque del programa y con Matías, eh, la posibilidad de parte de usted y vos como conductor de eh, llevar a Ferro otra vez a, a los lugares donde, donde uno quiere verlo justamente al equipo de Caballito. Eh, sí, la verdad que era era un, un proceso importante, un trabajo que se empezó a diseñar en febrero con algunos jugadores del club y algunos jugadores que vinieron de afuera. El objetivo era no siempre quisiera ser campeón, pero la verdad que el objetivo era estar eh, peleando y, eh, bueno, se terminó dando quizás mucho mejor de lo que uno suponía con la serie de playoffs bastante rápidas y con rivales, al menos para el nivel este, de jerarquía. Bueno, en, en, el, el de hacer un partidazo. Eh, para el público sí. Sí, claro, sí, sí, claro, sí, claro. Técnicamente claro. me parece que, la verdad, fue bastante, de parte, fue bastante pobre deportivamente, ¿no? Nosotros hicimos un partido bastante... Eh, Eh, complicado en realidad no, no nos entró la pelota tuvimos unos porcentajes muy malos con, con la línea general que tuvimos del año sobre todo en tres puntos eh, quizás no no decidimos mal el juego pero la pelota no nos entró y bueno, se complicó o sea, de ahí a lo que fue el espectáculo para el público se me ocurre que fue vibrante 2 uh -huh. eh, a 0 la serie Marcelo, eh, 18 puntos para Zorich eh, 20 para el sapo Zapochnik, hombre ex jugador de, de Náutico Acoach En tu equipo, 2 a 0 la, la serie para Ferro, en Acoas 14 para Álzaga, 14 para Ríos, 12 para Federico Bimber, en una noche que tuvo eh, como casi nunca el estadio Obras Sanitaria, 2.000 personas aproximadamente. La presencia de Pablo Espinosa, el Pipa Gutiérrez en las plateas, Juan Espil, Pisani, Pepe Sánchez mirando el juego. Tres árbitros de Liga Nacional dirigiendo y Náutico Acoa, eh, hablamos de San Pietro, Rodrigo y, y el, el pelado Castillo, Castillo eh, una enorme victoria de Ferrocarril Oeste que invita a soñar a todos los que componen la familia de Ferro, invita a creer que de a poquito Ferro este, bueno, vuelve a jugar la, los torneos importantes de, de la Liga Nacional. Eh, sí, el marco tal cual vos lo reflejaste, había... Eh, mucha, mucho personal, jugadores, árbitros, dirigentes bueno Todos los estamentos de un básquetbol de alto vuelo De la Liga Nacional mirando el partido eh, Adentro de la cancha, bueno, tal cual lo reflejaste Fue un juego de internos eh, Con nuestra media cancha muy pobre Demasiado pobre eh, Y bueno y eso sí, que Joaquín Olmedo venía teniendo Una buena serie de, de, de partidos importantes Pero anoche este, bueno tuvieron inconvenientes Y si sí, Joaquín y, y Arias, o y Arias, y Arias el medio Chico Arias, venían los, sí, sí, claro. los dos con, con buenos porcentajes media cancha, y ayer nosotros, para tener un dato, el primer tiempo, la media cancha titular no era termina con cero puntos. Claro. Y, eh, cosa, creo que no, no nos pasó nunca el año. Y no hablo de que hayamos jugado mal ni con malas decisiones, sino bueno, cuando no entró, no entró, y por eso los números que vos rescataste recién de los internos, ¿no? con el Sapónica a la cabeza del goleo bueno Nada, okay. queríamos estar en este momento para para para saludarte para este, bueno para saludar a la familia de ferro y para nos pone contento que que aquellos equipos que alguna vez fueron este, históricos en, en nuestra competencia y marcaron un camino ferro este, Olimpia, Venado tuerto Estudiantes de Olavarría, este bueno tengan la chance de, de volver a competir de volver a estar y, y, y, y ¿Quién te dice en una de esas, en un par de años más volver a pegar la ah, vuelta, no? Sí, ah. <ríe> y bueno, eh, eso, eh, eh, por ahora tenemos que festejar, la verdad que la gente de Ferro se portó de maravillas, Con el, nosotros, con en bueno, nombre de todo el cuerpo técnico, hemos tenido un año muy bueno, con respecto a, a cómo nos, nos cuidaron, si se quiere, cómo, con la comodidad que pudimos trabajar, eh, ayer sí notaba mucha emoción gente de, de de ferro que, que sentían me parece muy en, en su piel esto que decís vos de bueno de volver un poquitito a, a, a sentir que están un poco más altos en el que les corresponde no Marcelo eh, nada las felicitaciones me parece bien disfrútenlo este y en un tiempo a pensar en lo que se viene era era tenerlos al aire a través de tuyo a a Ferro y a, y a la gente de Ferro en este uno contra uno radio día viernes que, que ya está llegando al final eh, gracias por el tiempo felicitaciones un abrazo grande este, y bueno y que y que Ferro de a poco con más con menos tiempo como lo decía Fabi llega vuelva a estar en el lugar histórico de la liga bueno muchas gracias ojalá ojalá sea así sí, ojalá sea, ahora estamos La verdad que lo único que nos queda en estos días es el festejo. Claro. Y bueno, si ponernos a, a reprogramar, tratar de hacer las cosas prolijas, sin apresuramiento, para tratar de, bueno, insisto con esta palabra, no de, de forma prolija poder ir escalando lo más que podamos. Abre eso, y bueno, Marcelo. Muchas gracias, un abrazo grande a ustedes.